Berta Isabel Zúñega Cáceres, la hija de Berta Cáceres, exigió que el asesinato sea investigado por investigadores internacionales junto al Ministerio Público y no por la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, y denunció la persecución en contra de la líder indígena por parte de empresas junto con autoridades locales de los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá. Pidieron también una investigación internacional independiente. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Ulrich Lunacek en una carta abierta al presidente Hernández, el presidente del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz, Peter Turkson, el senador estadounidense Patrick Leahy y la embajadora de Suecia en Honduras.